Hola Riona Sanzoria. Hola Riona Sanzoria. Bueno, eh y Lara, ¿con quién hacemos este programa? El Operación Pablo Guso. Perfecto, y en la locución está Liliana Daunes, Quique Pezoa y Lara, ¿no? Eh ¿Hoy está Dios? No sé. No, no tengo idea. Eh y así comenzamos la otra oreja de hoy.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 Clara Nahí por la otra oreja te extraño pequeña mía Clara Hanaí Pasaron años de tu partida pero conservo muy dentro mío una costumbre compro muñecas que en sus cajitas esperan quietas por tu regreso para jugar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 Y sin embargo, esta esperanza que me acompaña me dio las fuerzas tan necesarias para luchar. Como te extraño, pequeña mía. Si hoy me veo Pero este que habito no me resiste no aguanta más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 Cuentan que en Vicholandia armaron una comparsa, va a salir en las llamadas, concursando en carnaval, los piojos tocan el chico, las cuerdas saltan repican, el piano retumba y tumba, lo tocan los manganga, los cascarudos forzudos hacen girar las banderas, marimpos hace estandartes, mi color es ayudar. La polija regordetas hacen a las mamás viejas el temple que gamo lleno un viejo mamboreta con su capa de lunares San Antonio es el que baila de una bella hormiga negra es la venet principal un milongón canta un grillo con un coro de cigarras se hace bola con la cola el vicio de la humedad y allá vaya con salsa con salsa de los bichos Dios me ten, cuando me hecho, jo. yo soy la confianza, tú sabes de los bichos. Dios me ten, cuando me hecho, jo. si se pone a cambiar, nadie lo puede parar. Si se pone a cambiar, nadie lo puede parar. Qué relajo de árbol. La cumparsita de los bichos seguro que va a ganar salvo que el jurado tire su famoso incentivo o que Cadena bailando no me lo pase a pisar y hacia va la cumparsita con salsa de los bichos bichigame te cuando dicho hacia va la cumparsita cumparsita de los bichos bichigame te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 Nada queda del dolor, ya nada queda de esa bruma, porque el cielo espejó y atravesamos nuestra furia, la claridad se despertó y nos sacó de esa amargura, porque el tiempo se encargó y apagó nuestra loc escuchamos del de María Elena Walsh, El brujito de Gulubú por superuva. Lo presenta, creo que Bruno, ¿eh? Y de Gulubú. ¡Ah,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 Y ella se metio en el ropero Yo me subi a la cama Y ella se metio en el ropero Y allá arriba me quedé Y allá arriba le canté Y allá arriba me quedé Y allá arriba le canté Cucaracha, cucaracha Ya se que vos no sos mala Igual no me sale quererte Andate para otra casa Cucaracha, cucaracha Me quedé, y allah riva me quedë Y allah riva le cantë Y allah riva me quedë Y allah riva le cantë Cucaracha, cucaracha Ya se que vos no sos mala Igual no me sale quererte Andate para otra sherriba le cantante dias arriba me quedias arriba le cantante pura rancha pura rancha ya se quedó nos son malas igual no me sale elegante ámate más o tranquila pura rancha pura rancha ya se quedó nos son malas igual no me sale quererte,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 tenen que tocar a los salto, otros tintos ya soy soy soy pelotita de ping pong y, y salto salto salto por todo el salon y si te toco salto anda a tocar a alguien la cabeza soy soy soy pelotita de ping pong y salto salto salto por todo el salon y si te toco salto dale dale dale hey soy Salto, salto por todo, pensalo, y siente todo. Salto, y salto más rápido y más fuerte. Soy, soy, soy pero tiene mi nombre. Salto, salto, salto por todo, pensalo, y siente todo. Salto más rápido y más fuerte. Soy, soy, soy pero tiene mi nombre. Siento, siento, salto por todo, pensalo, y siente todo.